El poder y la ambición de crear máquinas con inteligencia superior a la nuestra y de crear microorganismos letales para nuestro ADN ha conseguido que la especie humana esté al punto de la extinción. Hemos sido casi aniquilados. Pocos somos los que hemos podido sobrevivir y aunque las explosiones siguen y no cesan, no sabemos ni de dónde ni por qué se origina. se emana de todos los lados, se acaba es intenso y desesperante, apenas puedes huir de él. La oscuridad es ya total el caer a la tierra, y algunos de nosotros, ya empiezan a enloquecer. Dicen que son los primeros índromas, aunque viéndolo así, quien no los tiene? Si hay alguien que puede escuchar este mensaje, les un siguiente código, bombas, bombas. Que no hallamos ni indicio de seguimos votando